Gente. ¿Eh? Podrás escuchar ahí La gente digo, sí. está enojada Y bueno, van apareciendo otros casos Que van reclamando no A ver, ¿y quién es, quiénes son? quién ¿A quién le están hablando, Daniel? Esto está sucediendo en este momento En Saladillo, frente a la Fiscalía Sí, sí Daniel, ¿me escuchás? Bueno, lo mismo está sucediendo en este momento en Plaza de Mayo. ¿eh? Prácticamente la Argentina unida por este reclamo de justicia. El audio que estás escuchando de fondo es el reclamo en vivo y en directo que está teniendo lugar allí, frente a la Fiscalía. La, a ver. Daniel, ¿me escuchás? Hola. Sí, Daniel. Sí. Eh, ¿Quién estaba hablando y a quién le hablaban? O sea, ¿le hablaban al fiscal? Sí, la gente está reclamándole. Así que estamos esperando que salga el fiscal acá para ver si hay alguna declaración a los medios y bueno, estamos esperando ahora vamos a ver qué, qué respuesta hay sobre la petición de la gente con respecto a la detención de los eh, presuntos autores del hecho a ver, queremos escuchar un poquito más ver, de audio si escuchamos a la gente que está enojada Preguntale, pregúntale a alguien algo a ver o pasame con alguien Carlito me va a dar la carencia ahora estamos en vivo y en directo desde eh, frente de la puerta de la fiscalía fiscalía número uno según tengo entendido de la ciudad de Salas oh, a ver Sí, Daniel. Ah, bueno. Bueno, sí, ahí sí, está... ¿Querés llamarme? El... Sí, sí, la... te llamamos en un ratito. ¿Quién es la persona, la, la señora que tiene la voz cantante allí? No, no se escucha nada, Carlito. Hay mucho griterío acá y no se escucha. Bueno, te llamamos en un ratito. Gracias, Daniel. Hasta luego. Hasta luego. No? Chau. Ahí estábamos con Daniel directamente desde la Fiscalía Número uno de Saladillo. Nos vamos ahora hasta Plaza de Mayo. A ver... La Argentina unida, lamentablemente, unida a Plaza de Mayo está desbordada de gente. Es realmente impresionante lo que se está viviendo allí en la Plaza de Mayo en esta marcha por la seguridad. A ver...